Eh, somos países fronterizos con ustedes, este, la frontera entre Jujuy y Oruro, creo que es Argentina-Bolivia. Y aquí en Buenos Aires, eh, los medios críticos del gobierno de Macri, nosotros somos muy críticos del gobierno de Macri y del gobernador de Jujuy que responde al gobierno de Macri, que es Gerardo Morales, este, eh, se ha hablado mucho acá ...del último viaje de Ivanka Trump... ...la hija de Donald Trump... Este, ...a Jujuy... ...y acá en septiembre... ...último pasado... ...y acá se sospecha... ...y muchos movimientos y dirigentes políticos sospechan... ...que desde ahí... ...más allá que desde otros lugares también... Este, podría haberse empezado a pensar o a suministrar recursos para que esta intentona, este golpe, se concrete en Bolivia. ¿Ustedes tienen esa versión ahí? ¿Lo creen descabellado? No, definitivamente eso ya se ha oficializado, ya sea, ya no tenemos fuentes fidedignas de que nosotros realmente allá se ha gestado, allá se han reunido, la, su hija de Donald Trump llegó allá a planificar todo este plan maquiavélica que han hecho con Bolivia este asalto eh, esta dictadura que está aplicando es, es desde allá, está gestado de Estados Unidos, a través de su visita a Jujuy, en Jujuy se han reunido, en la embajada un montón de este entonces nosotros tenemos toda la información estamos muy bien informados por eso decimos, nosotros sí Estados Unidos tiene, porque los que están ahorita los que han asumido por supuestos, autoridades, ejecutivos ellos son títeres nada más Okay. Están disponiendo, nosotros son los que van a mandar, los que están poniendo todo, dinero ha llegado aquí, bastante dinero ha al cogido, al, alta plata, como dice, harta plata. Sí, claro. Por bueno, eso está hasta Sabe qué es Alicia? Todo. Sí, sí, sabe que Alicia, usted es la primera diputada nacional boliviana que este, dice tener la... la información que nosotros manejábamos acá, pero que usted como como diputada boliviana dice tener esta información que la visita de Iván Catram a Jujuy ha sido el en septiembre el germen que ha puesto en marcha este golpe en Bolivia. así es, todo, a partir de ahí todo se ha, se ha ido las cosas desordenando, todo que la desestructurando todo lo que es el orden eh, constitucional acá en Bolivia, yo siempre voy a decir porque esa información ya nos llegaron a nosotros también igual como diputados, como diputados, pero lamento decir que realmente cómo actúa el imperialismo yanqui sigue introduciendo en todo los que está metiendo su cola para destruirnos, para desarmarnos, desarticularnos a países que realmente queremos en una convivencia armónica, en una, en una democrática, donde vivimos en un país desarrollado, que estamos justo levantándonos de un país de sometimiento a un país desarrollado. Estamos okay. recuperando nuestra identidad y ahora nuevamente ellos vuelven pisoteando nuestras, uh, nuestros logros. Ok. diputada Alicia Canqui Condori, diputada nacional del MAS, allí en Bolivia, cuídese, siga la lucha, y acá desde Buenos Aires y desde Radio Caput va a tener siempre este canal de difusión cuando lo crea necesario, ¿eh? Mantengamos el contacto y por favor este estemos al tanto de todo lo que ocurra este allí en Bolivia. Gracias por la comunicación, y esta extensa nota, ¿eh? Gracias, a ustedes, muchas gracias por la entrevista. línea la diputada nacional sí no diputada nacional María Carolina Moisés. Ah, que ayer habló y yo le prestaba mucha atención que, que, que bueno queríamos hablar con ella diputada nacional cómo le va buen día Fernando Alonso de Radio Caput estamos con Martín García acá este gracias por atendernos buen día cómo les va qué tal diputada ¿Qué tal a ustedes? no por favor sabe por qué estábamos buscándola este, insistentemente en el transcurso de la mañana mire nosotros acabamos de Eh, cortar una comunicación telefónica, por ahí podemos poner al aire los últimos dos minutos, si se puede, si no se lo cuento. Acabamos de cortar una comunicación telefónica con Alicia Kanki Condori, que es diputada nacional del MAS, allí en Bolivia. Entre, bueno, más allá de relatar la, la situación que se vive, los 10 los muertos de ayer mismo, nada más, este de, de señalar que en 24 horas llega todo el campesinado a la paz, de señalar, entre otras cosas, que este, están por sesionar, eh, porque tienen los dos tercios de ambas cámaras, el más eh, en las próximas 36 horas, nos acaba de decir algo muy importante, y es que ellos... como fuerza política, no tienen demasiado elemento si no pudimos preguntarle demasiado, dicen tener confirmado que la visita de Iván Catrán a Jujuy en el mes de septiembre fue la que proveyó los fondos para que se ponga en marcha el golpe que termina con el derrocamiento de este Evo Morales. Eh, si quiere, eh, ahora se la hacemos escuchar, Este, pero queríamos preguntarle este, qué impresión tiene usted de esta información, que obviamente son posturas políticas y que no tenemos más allá de las distintas posturas y desmentidas este, la versión sobre esto que ha pasado, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que hay toda una teoría que lleva a eso, donde involucro también al gobernador Gerardo Morales, Eh, lo cual es un poco, se eh, pero a esta altura de la circunstancias, con todo lo que está pasando, sinceramente, que eh, bueno, ya uno puede creer cualquier cosa, ¿no? Mm. La visita esa fue muy extraña, fue sorpresiva, no, no estaba prevista con anterioridad, o por lo menos, obviamente, uno entiende que no, no es público por cuestiones de seguridad. pero una vez allí uh -huh. no, no hubo una una actividad que justifique se te pues digo eh, oficialmente ella fue a entregar una donación a una institución de emprendedoras mujeres claro esa, esa o sea no esa, nada más que eso o sea no hubo otra actividad oficial que justifique la visita al estadio en juez, Eh, lo cual, eso ya es mismo es extraño, ¿no? Es raro, que venga la hija de Donald Trump a entregar una donación a Jujuy es... Ah, sí, exactamente a, una, a un grupo de emprendedoras mujeres una asociación de emprendedoras mujeres que las mismas emprendedoras no tenían ni idea, digamos, ni que habían sido beneficiadas con esta donación, ni la habían pedido ni nada, ¿no? O sea, como que la, la, las que recibieron la donación no tenían idea Bueno, sí, básicamente los guantes se enteraron que tenían sí, que preparar todo para recibirlo, digamos. <risa> eh, qué difícil, ¿eh? Entonces, eh, es, muy, es muy extraño, digamos, en ese ese escenario. Después, lo otro que cuando el gran incendio este ahí en Bolivia, en el Amazonas, en la zona de Brasil y Bolivia, eh, también se moviliza eh, los bomberos, Eugenio, el propio gobernador en un avión del ejército, y también nos pareció extraño porque de repente no es que Jujuy, eh, el área de, de incendios sea una de las más fuertes no o sea todo uh -huh. lo contrario hace unos años tuvimos un incendio muy grande forestal y y demoraron muchísimo tiempo y tuvimos que tra tuvimos que recibir refuerzos de Salta Eh, eh, entonces, también nos pareció extraño este viaje, de decir, bueno, claro. eh, ¿qué hacen nuestros bomberos de Bolivia si en realidad apenas pueden apagar los incendios de fusión. O sea, eh, recién ahora uno puede atar estos cabos, digamos, porque fueron cosas insólitas que pasaron y que nadie pudo, digamos, eh, mm. intercalar estas cosas, porque tampoco es que haya una información eh, sólida que pueda sostener otra teoría. Sí.